El que ora bien, vive bien, decía San Agustín. Y hoy quizás una de las motivaciones más grandes para vivir de, de todas las personas y también de nosotros, es lograr como un bienestar en nuestra vida. Luchamos, trabajamos, viajamos también, nos vamos de vacaciones, los que podemos. Vivimos en casas que nos gustan, hacemos deporte, nos relacionamos con distintas personas porque queremos estar bien. Todos queremos vivir bien, pero los caminos son muy variados para vivir bien. No todos siguen los mismos caminos. Ahora San Agustín a través de este dicho nos muestra el verdadero camino para vivir bien, que es el camino de la oración. Cuentan de una historia de un rey que tomaba a algunos prisioneros de guerra y los llevaba a una sala y los ponía en una hilera. Y les daba, les decía a todos ellos, les voy a dar una oportunidad para que ustedes elijan. Miren el rincón derecho de esta sala. Dice que al ver los prisioneros veían en el rincón derecho unos soldados que tenían cadenas para ponerlos en trabajos forzosos. Él les decía que salvaría su vida, pero que iban a ser esclavos de él. Y en el lado izquierdo, en el rincón izquierdo, les dijo el rey, miren ahí. Al hacer esto, todos los prisioneros vieron que había una puerta negra, de aspecto misterioso. Muchos pensaron que, que estar encerrados en ese lugar debía ser horrible, o que había algo peligroso. Y el rey le dijo elijan entonces qué quieren qué quieren hacer ustedes ser esclavos o abrir la puerta negra ahora decidan y elijan y bueno resulta que todos los, los prisioneros fueron uno por uno viendo un poco veían esa esa puerta negra les daba un poco de miedo y bueno, prefiero ser esclavo y así uno a uno todos decían lo mismo prefiero ser esclavo que Quedarme encerrado ahí en ese lugar. Un día la guerra terminó. Pasado ese tiempo, uno de los soldados estaba limpiando esa misma sala. Y mientras estaba barriendo, apareció el rey y le preguntó a este soldado. ¿Sabe qué? Me siempre tuve curiosidad. ¿Qué había detrás de esa puerta negra? Y bueno, el rey le dijo. Abrí esa puerta negra. Le dio... ¿Por no la abrís? Y dice que el soldado un poco temeroso empezó a abrir esa puerta, la abrió poco a poco y de repente empezó a salir como un, un rayo de luz que golpeaba, que, que besaba el piso y cada vez había más luz y abrió un poco más y de repente vino un viento con un aroma a verde, a, a, a plantas y abrió del todo y de repente vio todo un, un paisaje espectacular y un camino espectacular. Y el soldado se dio cuenta que ese era el camino de la libertad y que no se habían animado ninguno de ellos a dar ese paso. Orar es atravesar esa puerta. Orar es abrir esa puerta. Muchos tienen miedo o nunca se han atrevido a pasar por esa puerta y empezar a orar bien. Es el camino para salir de muchas esclavitudes, Es el camino a una vida distinta. Es el camino a un lugar espacioso, a entrar en el espacio de Dios. Porque el Señor mismo lo dice, llamen y se les abrirá, llamen y se les abrirá. Cuando uno ora hay algo que se le abre en la vida. La oración te abre, te agranda tu vida. Te hace entrar como en una dimensión nueva en tu propia vida. Por eso todo lo contrario, la fe no es algo que te achica o que te encierra. La fe es algo que te abre, es algo que te agranda tu vida. Te hace ver de un modo completamente distinto. Y eso es la oración. Quizás algunos de ustedes oren, quizás algunos no tanto. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar eso. ¿no? Que la oración es entrar en esa puerta que quizás está uno dudoso de, de, de meterse con todo pero bueno, este, en este momento los invito a que, que sí entremos les doy mi propio testimonio la primera vez que siento que empecé a orar en serio fue en una misión en el año 94 Ahí se ve mi edad pero fue en la provincia de Córdoba yo había hecho un retiro cenáculo parecía el que se hace en los colegios La verdad, fui poco por porque fueron los demás. Algo me sirvió, pero no es que empecé a orar y a ponerme las pilas con la oración. Pero fui a ese, esa misión, no sé ni por qué fui, pero bueno, empecé a ir y empecé a, a me enseñaron a orar. Y empecé a orar todos los días, yo sin tener tanta fe, pero empecé a orar. ¿no? Empecé a conectar con el Señor. Y veía que cada vez estaba mejor. Y en un momento tuve una iluminación fuera de lo común, Estaba limpiando el baño. Siempre en los, las misiones, los que fueron las misiones saben que tenemos siempre nuestros encargos y cosas. Y a mí tocó algo que nunca había hecho en mi vida. ¿no? Y que nunca me gustaba hacer y que no quería hacer. Y yo en ese momento estaba con una alegría, con una paz tan grande. Que digo, no puede ser, esto es imposible. Yo limpiando el baño y tan alegre. Y ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando en mí. Y era justamente eso, que había empezado a orar y que Dios me había empezado a cambiar de a poco y cada vez estaba mejor. Y cosas que me parecían tremendas ya no eran tan tremendas y que tenía una fuerza nueva y que de repente me daba una alegría hacer todas esas cosas que nunca antes había tenido alegría, ¿no? Había pasado por esa puerta, me había agrandado el Señor mi perspectiva, me había mostrado todo una cosa nueva. Es por eso que San Agustín decía quien ora bien vive bien. San Agustín escribió un libro muy bueno que se los recomiendo que se llama Confesiones que él cuenta toda su vida y cuenta el largo camino que tuvo que hacer para llegar a esa certeza de que realmente ahí está verdaderamente la fuente de la de la alegría y de la paz. Y ahora escuchamos en el Evangelio a Jesús mismo que fue a orar y de repente los discípulos lo vieron orando le llamó tanto la atención había una fuerza una luz que salía de él después de orar que ellos mismos como un, como algo dentro de ellos dijo maestro enséñanos a orar nosotros también queremos tener eso nosotros también queremos ese secreto tú eres el hombre más feliz que pisó esta tierra queremos el secreto de esa felicidad enséñanos a orar mostrános de dónde bebés ese amor, esa fuerza. Y Jesús le enseñó a orar. Le enseñó con el Padre Nuestro que más que una oración es un modo de orar. El Padre Nuestro nos enseña a orar bien. Y tiene como dos partes el Padre Nuestro, si ustedes lo ven bien, más genérico, ¿no? Hay una primera parte que el centro es más Dios. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino toda la primera parte y hay una segunda parte que está más centrada en nosotros danos hoy nuestro pan de cada día perdoná nuestros pecados ¿no? danos fuerza en la tentación libra, líbranos del mal la segunda parte aunque en este evangelio no aparece esa última parte de libéranos del mal pero está dividida esas dos partes por un lado Dios y por un lado nosotros y esta es la receta la gran receta para poder orar bien y así vivir bien más en concreto ¿cómo orar bien? más allá del tipo de oración que hagamos toda oración que hagamos visitas a Santísimo la meditación o venir a camisa o hacer una oración todas las oraciones que creo que Juan María dijo la otra vez en la homilía, tienen que tener estos dos aspectos para que realmente nos transformen a ser presente a mí mismo en la oración y hacer presente a Dios. Son como dos palos de luz a donde el cable de alta energía y de corriente, de alta tensión de la oración pasa. Si alguno de estos postes se cae, no conectamos bien en la oración. Por eso, quizás para resumirlo y para hacerlo más concreto, quizás hay dos preguntas que que te pueden ayudar para realmente tener esta oración, para poder orar bien. La primera pregunta, ¿cómo estoy? La oración siempre, la primera conexión que tengo que hacer en la oración es conmigo mismo. A veces estamos acelerados, a veces estamos uf, la cabeza nos gira con un montón de cosas. Y no es que este un problema de Dios, es que nosotros todavía no conectamos bien con nosotros mismos. Tenemos que entrar adentro de nosotros mismos. Saber lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasa. Y desde ahí conectar con Dios. Por eso quizás es un primer problema que podamos tener. Nunca una buena oración está desconectada de mi realidad. Siempre Dios es un Dios de lo concreto. Y le gusta hablar en lo concreto. Y le gusta iluminar lo concreto. Pues esa es la primera pregunta. ¿Cómo estoy? Y la segunda pregunta es, ¿qué querés, Señor? ¿Qué quiere decir esto? Hacer presente al Señor y dejar que Él me ilumine. Porque no solamente un monólogo y saber cómo yo me siento. No solamente es suficiente darme cuenta que es cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis problemas, cuáles son mis pensamientos, sino pasar por esa puerta y dejar que Dios me lleve a esa realidad tan hermosa hacia donde Él me quiere llevar. Dejar que Él me enseñe el camino. Dejar que Él me saque y me meta en una dimensión distinta que pueda pasar por esa puerta para poder entrar en esa nueva manera de ver las cosas. A veces hay que golpear muchas veces, como dice la parábola. No es que enseguida uno y te abre, sobre todo esta segunda parte, porque a veces sí conectamos bien con nosotros mismos, pero no es tan fácil escuchar cuando qué es lo que Dios quiere. Pero hay que golpear, hay que golpear, hay que golpear y hay que golpear hasta que en un momento Dios abrirá. Y nos abrirá esa nueva puerta en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios lo confirma. Al que llama, se le abrirá. Entonces, para orar bien, preguntarle, ¿cómo estoy? Y preguntarle a Dios, ¿qué querés de mí? Y así viviremos bien.